Bueno, entonces estamos en el tema de auditar, es decir, abrir los libros de cuentas públicas eh, del Estado para averiguar que parte de la deuda se considera ilegítima, que parte, sobre todo en el caso español, tenemos un fraude enorme con una corrupción tremenda. Así que, por ejemplo, el otro día estaba pensando de con alguien de Madrid que me contó que había una comisión de corrupción ahí en Madrid y sería interesante trabajar con ellos, averiguar cuál parte, porque la corrupción tiene que ver con el tema de la deuda Esto lo, por eso la auditoría puede ser un instrumento muy útil con... Sí, creo que es una herramienta, no, no lo va a solucionar todo pero es una herramienta que, que pueden utilizar los ciudadanos eh, para tratar de de, de acceder a la, a la verdad de los hechos para tratar de, de, de, de entender lo que está pasando y Y después se puede hacer toda una campaña sobre el tema que eh, aun si los ciudadanos eh, que, que quieren auditar la, la deuda no tienen toda la información pueden decir no tenemos la información y eso es un problema que el gobierno debería ser transparente en el, en el asunto porque se trata de nuestro dinero, se trata de un asunto público y no tiene por qué eh, esconder cosas y entonces creo que la auditoría es una es un instrumento muy muy eficaz de, de concientización de la gente de movilización y se, si se llega a result, resultados que bueno si se, se demuestra que hay opacidad que hay gra, cierto grado de ilegitimidad y todo eso puede ser un medio de presionar al gobierno para decir que esta deuda no es deuda nuestra, es deuda privada, es deuda que ha, que ha beneficiado a los bancos y, y no la vamos a pagar. Eh, tenemos que eh, repudiarla simplemente porque no es nuestra deuda. Eso lo, lo, lo dijeron también los los movimientos de, de los países endeudados del sur, de, diciendo que eh, nosotros somos la, los acreedores, no somos deudores. Y, y sí, creo que hay ya, sin auditarla, ya hay indicios muy claros de ilegitimidad. Quizás hay también ilegalidad en esta deuda, lo, lo tenemos que averiguar. Pero el hecho de que, por ejemplo, el Banco Central Europeo presta a un tipo de interés de 1%, 1 a los bancos y que después estos mismos bancos prestan dinero a los estados con 4 o 5% de interés. Eso es pura, una pura locura eh, y, es, y viene de la interdicción que está en los tratados de... De, de lisboa el, los, los tratados de mastrichia que el, hay una interdicción eh, del banco central eh, a prestar dinero a los estados eso está prohibido dentro de la, de la unión europea y es una locura es una locura es ilegítimo que es esta medida solo favorece a los bancos privados porque claro tienen el dinero barato del Banco Central y después se ganan la vida eh, prestando dinero con altos intereses a los estados. Y eso es claro, para mí, ilegítimo. Además el dinero del Banco Central viene de los estados de los ciudadanos. Claro, ¿No? claro. Entonces, no, no pagamos nada, no debemos <ríe> nada no vendemos nada, como dicen los, los compañeros grios. en Grecia sí. Y tiene que todo eso tiene que ver con la, la, el tema de la democracia también Como lo dices, transparencia, eh, tener acceso a esa información y, y también siempre es bueno recordarse que, por ejemplo, en Grecia En, en Portugal, perdón, han, han decidido planes de austeridad y, y, y políticas económicas para las próxim, para los próximos años antes de las elecciones. Eh, algo totalmente ilegítimo, porque el pueblo portugués puede elegir cualquier de los dos candidatos mayoritarios que había. De todas formas, la austeridad estaba ya firmado y también Podemos pensar en, en, en España que no hemos elegido uh, un gobierno con, con la austeridad que nos, nos está imponiendo ahora mismo. Eh, na, nadie de, lo, de los ciudadanos que ha votado a favor de Zapatero, por ejemplo, no ha, en su compañía no había nada de esta austeridad entonces es algo que puede ser ilegítimo también no solamente la deuda pero sus planes de austeridad que van acompañando la, la deuda y, y, y tenemos un, algo que hacer por, en contra de todo esto Sí, creo que la conclusión la, la tuviste que no tenemos no debemos nada y no pagamos nada Vale, muchas gracias Stephanie gracias y ahora acabamos con tu presencia. Gracias por pasar en Valencia, sabes que estás siempre invitada.